Hola, buenos días compañeros. ¿Cómo andas? Valen buenos días para vos, también para Lautaro, para Pablito, para Paola. ¿Qué haces,、eh, Vero? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien, bien todo bien. Bueno, Contentos de tenerte、eh, nuevamente aquí con tu columna. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Saben que la, la última vez que hablamos fue el pasado jueves 3 de junio, una fecha muy importante. Ese mismo día fue el h a l l a z g o De Santiago Cancino, este joven, niño, trans, de 14、uh -huh. años.、Eh, sí, en una provincia del norte fue en. Exactamente,、eh, en la ciudad en Tucumán, de Salta. ¿En, Salta, Salta, en Salta, Salta, en Salta, perdón. Sí. sí, en la zona del río Vierna, en la localidad de Vaqueros, al norte、uh -huh. de, de la ciudad de Salta. Un jornalero y, y su hijo encontraron restos ó s e o s y algunas pertenencias, y bueno, ya fue confirmado al 100%. La identidad、eh, son restos de Santiago Cancino que había sido visto por última vez el 16 de mayo del año 2017. Hay que decir que en su momento cuando esto ocurrió lo habían estado buscando con el nombre asignado al nacer porque、eh, se justificaban en que no había、eh, un cambio de, de nombre en el DNI. Este, lo cual, digamos, estaban incumpliendo、eh, las propias instituciones, ¿no? la justicia y la policía, incumpliendo con la ley de identidad de género que establece que esto no es necesario.、Uh -huh. eh, quien hizo el anuncio fue, entre otras, el, el fiscal Santiago López Soto, que desde el año 2019 hasta ahora, junto a su par Ramiro Ramos Osorio, Este, son quienes llevaban adelante、eh, la investigación. Bueno, pero fue un hallazgo casual.、Eh, una persona que vive en el lugar con su hijo estaban desmalezando una ladera que baja desde, desde esa zona hasta el río Vierna y bueno, encontraron este, restos ó s e o s una zapatilla, la mochila. Y、mmm, me parece interesante destacar que la, la fiscal a de la unidad de femicidios, Mónica Poma, es quien va a intervenir a partir de ahora en el proceso. Dijo que hay un montón de elementos para investigar y para tratar de dilucidar、eh, de qué manera murió、uh -huh. Santiago. Este, y dijo incluso cuando le preguntaron por la cuestión de, de su identidad, dijo, Dijo textualmente, creo que mi incorporación al equipo fiscal también tiene que ver con eso, para brindar algún tipo de perspectiva sobre esta cuestión. Entendemos que esto es así, que es una realidad, la vamos a respetar. Dijo Mónica Poma, que es la fiscal de Unidad e s de Femicidios que va a intervenir a partir de ahora en este proceso. Y hay que mencionar también que Santiago había manifestado en sus redes sociales que, que sufría bullying, digamos.、Uh -huh. Así que todas estas cuestiones. van a ser tenidas en cuenta a la hora de la investigación para el esclarecimiento de este hecho, n o que nos llega bueno, con la peor noticia que es、eh, el hallazgo de los restos socios de Santiago.、Uh -huh. Y la búsqueda de t e g u e l pasando este, siempre como hacemos en la columna, la, las novedades que vamos recibiendo sobre el, los avances o, o retrocesos o cosas que van pasando en el marco de su investigación,、eh, Nos lleva a 1.800 kilómetros de donde fue visto por última vez, porque resulta ser que hubo un testimonio de una mujer que le pareció ver a, a Tehuel en Caleta, Olivia, en Santa Cruz. Así que,、mm -hmm. bueno, la policía aclaró que aparentemente la mujer no estaba segura, que no le、no、estaba segura, que no había dado muchas precisiones, pero que le parecía que se lo, se lo había cruzado. De todas maneras, más allá, De, este, de la contundencia o no de esto, Karina g u l l o t que es la fiscal de San Vicente, que está a cargo de la causa, le pidió al juez Martín Rizo、eh, que articule las medidas para seguir esa línea de investigación. Así que la justicia bonerense a envió un exhorto a la justicia de Caleta Olivia, este, poniéndolo en conocimiento de la búsqueda de Tehuel. A la Dirección de Unidad Regional Norte de la Policía de Santa Cruz, al Comando Radioeléctrico y al Cuerpo de Infantería.、Eh, desde el 11 de marzo ¿no? de este año es que no sabemos nada sobre el paradero de Tehuel, de un joven trans de 22 años. Hay dos personas detenidas, Luis Ramos y Alfredo Montes. Y、mmm, otro tema que les quería comentar es que hoy bueno, hay mucha expectativa porque lo escuchábamos recién también en Farco. Daban a, a conocer que hoy se espera el tratamiento en el Congreso, en esta sesión que va a comenzar a las 15 horas.、Eh, hay varios temas, pero entre los temas que a esta columna le, le interesan está la Ley de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina. Ley de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina. Y por otro lado, el tratamiento de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transsexuales y Transgéneros, Diana z a c a y á n Luana b a r g a s Es cierto que justo tocar o s cinco. Cosas que son i m p o r a n e s con esto de hacer、eh, la columna desde mi casa. Eh, les decía, este tema del de tratamiento de la, de la ley de, de promoción del acceso al empleo、uh -huh. formal para las personas travestis, transexuales y transgéneros lleva también por nombre Diana z a c a y á n l o v a n a v e r q u i é n s en honor a que ellas fueron este, quienes impulsaron de, de, desde siempre esta legislación. Ya no están con nosotros, pero, pero sí están, están de esta manera. Así que hay, hay mucha expectativa respecto de lo que pueda llegar a ocurrir. Con, con esto quedaría digamos, una ley que contempla no solamente los organismos del Estado, sino también que promociona una serie de incentivos al sector privado para que también、eh, se les dé trabajo, trabajo genuino, a las personas、eh, travestis, trans y transexuales. Eh, y a propósito de esto, hay un, hay un fenómeno muy interesante que se viene ocurriendo que me parece que, que también es, es importante que lo mencionemos, que tiene que ver con, no sé si llamarlo oportunismo o directamente hipocresía, de las empresas que,、eh, como estamos en el, en el marco del, del, del mes del orgullo, aunque en Argentina conmemoramos en noviembre, y ya lo hemos contado en otras columnas por qué y demás, Pero en el, en el norte se, se, se conmemora en junio, de todas maneras, digamos, adherimos en, en todo el planeta, en todos los países que se pueda, a que junio es el mes del orgullo, independientemente de que nuestras este, mayores manifestaciones, marchas y demás en Argentina las h a c e m o s en noviembre. ¿no? Pero junio, bueno, mes del orgullo, l g b t q NB, Eh, y las empresas en muchos casos lo ven a esto como, digamos, como una cuestión de consumo、eh, y entonces、eh, ponen sus arco í r i s en las vidrieras, en los logos y demás.、Eh, y digo este, oportunismo porque lógicamente digamos, las empresas hacen cosas para vender,、eh, lo, que los, lo que las motiva es el sistema capitalista en el que estamos incluidas. Pero hablo de hipocresía porque mientras por un lado se interpreta al colectivo LGBT como un posible consumidor de cosas,、eh, por otro lado no se les da lugar、eh, con este, su trabajo genuino dentro de esas mismas empresas. ¿no? Digamos, sa sacan este, usufructo del de mes de junio del orgullo, pero a la hora de llevar adelante políticas este, en pos de la、eh, inclusión laboral、eh, no lo hacen. Y, y digo esto porque también es interesante algunos trabajos periodísticos que, que se pueden ver respecto al comportamiento de empresas、eh, que tienen, digamos, a las banderas del orgullo en el mes de junio, pero por otro lado han apoyado económicamente con dinero y demás、eh, a re referentes eh, políticos, eh, me refiero a empresas este, de Estados Unidos, por ejemplo, Que tienen votos contrarios a los derechos de la comunidad LGBT. Y en realidad lo que hacen las empresas muchas veces es decir, bueno, me conviene poner plata en esto, pero también me conviene poner plata en lo otro. Es decir, no hay una cuestión de identidad genuina de defensa de los derechos humanos del colectivo. Es también una cuestión comercial, ¿no? Forma parte. Y digo, me parece que es importante que lo veamos a esto. de dónde vienen determinados productos o de dónde viene determinada publicidad, para que esto no nos engañe a la hora de decir, bueno, m i r a cuánta inclusión y cuánta cosa. Las empresas, la mejor manera que tienen de demostrar que son inclusivas es no discriminando a las personas del colectivo LGBT que vayan a pedir trabajo, por ejemplo, o que vayan en otra ocasión a comprar algo fuera del mes de junio, en el trato habitual que hay y demás, y en las políticas. Que esas empresas lleven adelante.、Eh, lo, lo quería mencionar porque digo, a veces parece como que、eh, ahora estamos todos incluidos, mirá cómo se, se visten la, las, las empresas de, de todo esto y en realidad estamos muy, pero muy lejos. Si todavía tenemos que tener leyes y estar esperando, ¿ustedes se acuerdan que en febrero acá en Santa Rosa y en muchas ciudades del país llevamos adelante un banderazo pidiendo que por favor. se incluyera el tratamiento de este tema en el congreso porque se terminaba el periodo de, de sesiones y bueno se terminó no hubo tratamiento ahora recién estamos en、eh, junio y ahora se va a tratar es decir todo cuesta mucho para que realmente se concrete y se haga y después una vez que tengamos la ley que es muy probable que la tengamos de todas maneras vamos a seguir peleando para que esa ley se cumpla y además estamos hablando de、eh, un porcentaje ínfimo de personas que van a poder seguir accediendo es decir esto es algo que nos va a llevar y nos va a seguir llevando muchísimo tiempo、eh, quiero cerrar con un,、eh, un pequeño temita ahí que le pasé a pablo que creo que le recompliqué porque es una cuestión que saqué de, de instagram que b i c u villanueva hizo además en tiktok o sea todo to una cosa pero bueno d i c u villanueva es un a influencer youtuber cantante en las redes sociales entonces la manera de acceder a, a sus este, creaciones es a través de las redes、eh, es muy joven nació en el 94 en buenos aires y ha llevado adelante digamos temas con, con contenido no y en este caso le dedica a las empresas Justamente esta cuestión, ¿no? Empresas que son 99% heterosexual, dice, y un 1% que tampoco es muy cierto, y, le, y habla justamente de todo esto. Así que me p a r e c i ó interesante que escuchemos a Vicu Villanueva,、eh, hablándole a las empresas en el mes del orgullo, y también hablándonos a nosotros, ¿no? Para que tengamos en cuenta todas estas cosas. que más allá de los arcoíris y más allá de todo lo que se pueda decir al respecto, como un posicionamiento que parece que ahora es políticamente correcto ser inclusivo, lo que hay que hacer desde las empresas, fundamentalmente desde el Estado, y cada persona desde, desde su individualidad,、eh, respetar a las personas del colectivo LGBTIQ, ¿no? que de eso se trata.、Eh, y nada más por ahora, compañeros. Buenísimo, muchísimas gracias, Vero. Escuchamos entonces、eh, lo, lo Adiós, que acabas de、nueva. presentar. Bien.、Dale. 1% heterosexual y ese 1% tampoco es real, y el resto del año nos da un poco igual. Pero el mes del orgullo es tan especial que orgullo nos da que tengas dinero. La diversidad nos importa, pero nos importa más ser muy inclusivos con amor es amor y conceptos vacíos. Que sigan comprando productos que no necesitan de empresas enormes para hacerlas más ricas en vez de darle dinero a emprendimientos de gente realmente diversa e independiente. エンゼルスは、私たちの悲しみを解決することは、私たちの悲しみを解決することは、私たちの悲しみを解決することは、私たちの悲しみを解決することは、私たちの悲しみを解決することは、私たちの悲しみを解決することは、私た